Llévanos contigo a todos lados Descarga nuestra app Aspen Punta Estamos disponibles en la App Store y en Google Play Somos Aspen, 103.5 FM Continúan presentando Fernando García Remates Laboratorio Bioeste Isur Hacienda Servicio Red Pagos Y Casa de Cambio con la Mejor Cotización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 Muy buen día, Jorge, ¿cómo te va? Muy bien, aquí estamos queriendo hablar de economía contigo. Bueno, hoy tenemos un par de temas que son un poquito independientes, pero bueno, tienen algún punto de contacto que van por el lado local y van por el lado internacional. Capaz que el internacional es el que está generando más expectativa en estos días, pero bueno, vamos a profundizar en cada uno de ellos, o por lo menos describir algo de cada uno de ellos. Eh, el Ministerio de Trabajo publicó en esta semana, com este comunicó, eh los eh, avances que va a tener este la encuesta del Instituto Nacional de Economía para el mercado de trabajo del mes de mayo, o sea, el cerrado el 31 de mayo, eh el Instituto Nacional de Estadística está ha trabajado con los de abril que que hablábamos la semana pasada, bueno, aparece el Ministerio de Trabajo con los datos de mayo con respecto al seguro de paro y un poco en consonancia con lo que veíamos del mes anterior, el mes de abril Eh, lo que manifiesta el Ministerio de Trabajo es que en el último trimestre ha venido aumentando, estoy hablando de marzo, abril, mayo, ha venido aumentando levemente la cantidad de trabajadores de nuestro país, Uruguay, en seguro de paro, seguro de desempleo. Concretamente pasó de 72.607 de marzo, Un poquito más en abril, 75.973, y ahora en mayo el dato es de 80.361, en donde en realidad el principal eh aumento viene por el lado del seguro de desempleo parcial, que sube en poco más de 5.000 personas, el seguro de desempleo total... Eh, cae marginalmente 655 eh, desempleados. ¿Qué, ¿Qué hay atrás de todo esto? Bueno, ese es el gran misterio, porque cuando uno lee las explicaciones que da el Ministerio de Trabajo, a mi entender, no cierran mucho con la realidad, porque habla de que está vinculado este aumento de mayo a los a las restricciones en educación, o sea, restricciones laborales que aparecen en educación, y en otros servicios gastronómicos y en realidad mayo no fue el mes en el que más incrementaron estas restricciones las restricciones más fuertes eh, fueron de meses anteriores más en mayo es cuando la educación por ejemplo en algunos sectores primaria se comenzó a activar da la impresión de que hay algo más ahí y que es probablemente el sector productivo en su conjunto el que está teniendo dificultades para reincorporar A los trabajadores definitivamente. Y esto choca con algunos otros datos que hemos manifestado que son bastante auspiciosos, como ¿no? por ejemplo, que algunos sectores productivos del país ya han tenido algunos eh, elementos, aun si le eliminamos eh, el sesgo que es el comparativo contra el año pasado, que genera una distorsión importante, dado los bajos niveles de producción que tuvimos en marzo, abril y mayo del año pasado, bueno, si eliminamos ese sesgo, aún así determinados sectores claramente están creciendo, como el caso de los exportadores, las exportaciones uruguayas. Pero a raíz de todos estos datos lo que nos da la impresión es que los sectores que están creciendo y que ya comienzan a reactivarse eh, lentamente algunos y otros con más fortaleza, no están absorbiendo trabajadores están liberando la tensión que hay en el mercado de trabajo. Daría la impresión que ese es el panorama que tenemos hoy en día. Algo que difiere, y acá engancho con la otra noticia, con lo que está ocurriendo en otros países. En el caso concreto de Europa y Estados Unidos, en el mercado de trabajo se está recuperando mucho más rápidamente que aquí en esta región. Y a propósito, el gran día es hoy en ese sentido porque se ha estado reuniendo la Reserva Federal de Estados Unidos ayer y hoy, hoy va a dar el comunicado correspondiente lo que hace cada vez que termina sus reuniones y acá va a haber este novedades, no sé si es un hecho que las vaya a ver pero, este, si, y las mismas sean positivas o negativas pero sin lugar a duda alguna novedad va, va a haber Estados Unidos ayer reportó ...que eh, ha habido una caída en el consumo en el mes pasado... ...pero es bastante relativa, lo que hubo es que en Estados Unidos... ...el gobierno eh, otorgó beneficios cheques a los consumidores, a las, a las familias... ...en los meses de marzo y abril, y detuvo esa ayuda en el mes de mayo... ...entendiendo que ya no era necesario seguir con ese apoyo... ...por lo menos así lo entendió eh, el Poder Legislativo y daría la impresión que en Estados Unidos la preocupación ya no es tanto la recuperación económica sino alguna otra que es bastante ajena a las que tenemos aquí en esta zona o en esta región y está vinculada con los precios. El índice de precios en Estados Unidos ha estado en un nivel importante para ellos, alrededor del 5%. Ayer se dio el dato mayorista que fue el índice de precios mayorista en Estados Unidos anduvo en el 6,6%, el mayor dato desde el año 2010, hace 12 años, que no tenían estos guarismos de inflación. Y lo que se espera hoy es de la Reserva Federal cuál va a ser su reacción al respecto. lo cual tenemos dos grandes posibilidades. La primera, que esperemos que sea esta, que bueno, estos son casos muy puntuales de momentos de recuperación económica después de una gran crisis y por consiguiente que dejar que el árbol crezca un poco más antes de podarlo en ese caso no tendríamos grandes cambios con lo que tenemos hasta el día de hoy pero existe la posibilidad y cada día se habla de que esta es más probable de que la Reserva Federal empiece a decir bueno ya estamos fuertes en cuanto a la recuperación económica, ya está bastante eh, este fortalecido el mercado de trabajo, los últimos datos lo vienen manifestando es momento de terminar con la ayuda monetaria y eso implicaría una suba de las tasas de interés y cambiar un poco la tendencia que hemos tenido en los últimos años. Consecuencias para nuestro país, que ha sido una buena medida habernos endeudado hace 15 o 20 días por parte del Gobierno Nacional y las tasas empezarían a subir y con ellas probablemente también el dólar que ha estado muy quieto en nuestro país en los últimos meses y que de cambiar esta tendencia, como decimos nosotros, cambiaría también la tendencia del valor del dólar en los próximos meses. Así que atento a lo que vemos hoy a partir del mediodía en Estados Unidos y a partir de ahí veremos las reacciones, Jorge, en el mercado nuestro. Eh, Mauro, volviendo al principio, al tema de gente en seguro de paro, trabajadores en seguro uh -huh. de paro y demás, eh, desde hace un tiempo hay una consulta que quiero hacerte y creo que este es el, el momento adecuado. ¿Vos sabes que en esta experiencia de la pandemia y el teletrabajo Sí, básicamente eh, no, no no no se corre riesgo que muchas empresas al haber aplicado ese sistema del teletrabajo más allá de que la situación de la pandemia se vaya alejando puedan tomarlo como un hecho permanente básicamente en lo que tiene que ver por un lado eh, con la necesidad eh, de, de personal necesidad real de personal y a su vez también porque me da la impresión que cada uno trabajando desde su casa le genera ahorros de otro tipo a cualquier empresa en lo que tiene que ver con la no presencialidad y los costos de funcionamiento que esto requiere eh, sabe sí. si, si a nivel de, de a nivel país se ha hecho algún estudio en ese sentido no no hay ningún estudio a nivel país todavía pero Sí, hay algún estudio en otros países y eso que tú dices es un hecho, o sea, ¿Sí? este se sí, de uh -huh. sí. Ya hay este en los países en donde ya está más este evolucionado la salida de la pandemia, ¿eh? estamos viendo por ejemplo que hay partidos de fútbol donde ya están yendo este espectadores, bueno, en esos países donde está más controlado Israel, por ejemplo, es uno de ellos. Este ya está está claro que la situación no vuelve a a A prepandemia en cuanto al mercado laboral y que hay un trabajo y que implica como tú bien dices una reducción de costos y una mayor eficiencia este de parte de el, la mano de obra este que vino para quedarse y se va a mantener y también y hay más estudios al respecto y esto es capaz que es más obvio también del lado del consumidor hay un cambio muy importante en las altitudetitudes del consumo no solo este, en el tema de los pedidos a domicilio, sino también las compras por Internet y, y, y las empresas que están vinculadas a esta, como el caso del Mercado Libre, por ejemplo, que claramente eh, vinieron para quedarse, ¿verdad? El grueso de las compras, el cambio del comportamiento del consumidor y de la empresa en cuanto a la producción, en en buena medida este vinieron para quedarse y es un cambio que que como te, te repito no no lo va a cambiar la post pandemia eh, o sea que en definitiva la pandemia trajo experiencias que de alguna forma resultaron un descubrimiento a nivel empresarial y que se van a seguir aplicando más allá de el alejamiento de la pandemia sí, definitivamente la respuesta es sí. este el cambio de la conducta del consumidor y cambio en las conductas de las empresas ...que vinieron para quedarse, efectivamente. ¿Y esto necesariamente eh, afecta negativamente al trabajador y a las posibilidades laborales? Mira, es muy discutible eso porque en realidad yo te diría que cambia un poco... ...los requisitos que se le va a pedir al trabajador. Hay trabajadores que van a ser beneficiados con esto porque están preparados... ...y volvemos siempre al mismo problema de toda reforma o toda re, este, revolución industrial... ...que ha habido en la historia de la humanidad... Hay quienes están preparados y por consiguiente terminan siendo más requeridos y hay otros que no están preparados y que van a generar un problema porque van a incrementar el desempleo estructural, o sea, habrá que formarlos para estar preparados para los cambios que ya simieron y que y ya están instalados. Entonces no es genial que todos vamos a estar mejor o todos vamos a estar peor. Hay quienes... Eh, siempre la preparación y la educación va de la mano de las posibilidades y acá vamos a tener otro ejemplo como lo hemos detenido en la década del 90 con la revolución de las computadoras o más atrás con las revoluciones industriales del siglo 19 y 17 y 18 en la misma este línea Jorge, quienes más preparados estén mejor les va a ir y lo contrario a los que estén en el en el sentido opuesto verdad en la otra eraera Va a ser un tema para seguir hablando contigo en cualquier momento, seguramente. Bueno, con gusto, Jorge. Gracias, Mauro, muy amable. Igualmente, buena semana para todos. Eh, igual para ti. Frecuencia abierta.